Señales del fin del mundo. Allá donde se juntan Rusia y Noruega, lo más alto del mundo, lo más al norte, casi, casi en el polo norte, casi, casi en Groenlandia, en el Ártico. ¿Qué pasa allí? Es una señal del fin del mundo que nos cuenta Javier Sevillano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Hola, hermosos, ¿cómo estáis? Hola, uy, uy, uy, uy. Está en la cueva metido totalmente. Oye, sí, en la cueva, sí. La tecnología nos ha... Vale bueno, ya sabéis, lo poco amigo de las tecnologías que soy yo, como siempre que son necesarias... Ya se nota, y por eso te hacen eso, ¿no? Sí, me tienen en la lista negra de, de, del patrimonio tecnológico. Ah, pues mira, ya estás junto a José, Miguel José ¿Ah? por un lado y tú por el otro. ¿Yo por qué? Eh, no, por la lista negra, digo... Ah, no, pero yo estoy en la lista negra de estas tecnologías. Y otras cosas, cuando, evidentemente, evidentemente. Cuando más lo necesita más, más fallan, ¿sabes? En, su, en la ley de Murphy se cumple siempre. Siempre, siempre. Siempre, bien, claro. se cumple la ley bueno. de Murphy. Entonces hay leyes inviolables, la de la la de Murphy. Bueno, vosotros sabéis dónde está el mar de Barents, ¿verdad? Sí, evidente, sois, lo evidentemente. Vos... Vos, vosotros sois chicos que copiabais mucho los exámenes de geografía. Totalmente, <ríe> claro, siempre. Y entonces, claro, el mar de Barents... A vosotros nos hicieron hacer el el eh, cómo era eso, la silueta esa de el físico. Esas siluet esas, el físico esas siluetas que había en Europa, en España y todo uh -huh. eso y poner ahí el todos los golpes claro. lo, las penínsulas y todo eso y los mares y todo eso bueno, pues el mar de Bares, de efecto, está ahí muy arriba muy arriba, muy arriba casi en, en el casquete ese polar y como sabéis, Noruega y todos los países que hay por allí es, es un es un entorno Eh, muy, muy frágil, es un ecosistema muy vulnerable y ahora últimamente, bueno últimamente hace ya unos cuantos años eh, está procediendo a su explotación petrolífera y se están um, eh, produciendo allí una serie de plataformas o eh, relativamente productivas, sobre todo por Noruega y los países que, que andan por, por la zona. ¿Y por lo que, han... que se está haciendo está pasando lo que está pasando? Exactamente. Bueno, los científicos no es exactamente por esto, porque esto de lo que vamos a hablar eh, tiene una evolución de hace... En un principio estimado, en 2017, ya en la revista Science, eh, describió cientos de cráteres masivos de casi entre medio kilómetro y un kilómetro de ancho en esta zona del océano, del océano ártico ¿no? eh, actualmente ahora ya se han mapeado más de estas 600 cráteres quemaduras, que ellos llaman quemaduras de gas porque eh, lo que están es liberando un gas de efecto invernadero de manera constante en, en forma de columna de, de agua ¿no? eh, ya se han mapeado mmm, diversos montículos de, de, de estas gas de efecto invernadero que es concretamente metano. ¿Y qué hace ahí el metano? Bueno, pues el metano eh, parece ser que eh, en la zona hay un sistema de fallas muy antiguo que son esencialmente grietas en el lecho de roca que están formadas, pues calculan los, los científicos hace más de 250 millones de, de años. ¿no? Los cráteres y los montículos eh, aparecen en, en, formados en una serie de estructuras en, en, en estas fallas y eh, en estas estructuras son las que controlan eh, o, o, o están formadas de una serie de, de cráteres y de bolsas de metano que son las que están escapando ahora. En, en, hace aproximadamente, en, se creía mil años, pero eh, ahora En las últimas investigaciones se cree que es de más antiguo, hace más de veinte 20.000 años, que en esa zona, eh, como no existía evidentemente el tema del cambio climático, que padecemos ahora por la acción humana, y esa zona de los fondos marinos estaban congeladas, pues eh, el gas metano estaba en eh, en, en, forma, eh, en forma sólida, estaba congelado. Y en esa forma el metano es un gas eh, bastante estable a esas bajísimas temperaturas y eh, a esa alta presión que que eh, estaba sometido por las capas de roca que tenía encima. A, eh, a medida que se ha ido eh, calentando el océano y que la, la, la presión ha ido cediendo, ha ido disminuyendo, lo que ha ocurrido es que el metano del fondo marino se, se ha derretido, ahora está en forma de gas y eh, de ahí viene esa formación de cráteres. ¿Qué es lo que ocurre? ...con esta formación de cráteres... ...pues que eh, provocan una liberación abrupta... ...una libera, eh, liberación muy violenta de este metano... ...que forma estos cráteres... ...y que son las que han conformado estas estructuras... Eh, ...casi 600 han visto hasta ahora los, los científicos... ...en el mar de Barents. ...claro, aparte de lo que ya hemos dicho... ...que el ecosistema de esta zona es muy frágil... ...muy vulnerable... Y, y también ocurre que este, el sistema geológico de estas fallas y de la zona no es muy bien no ha sido muy bien estudiado a lo largo de, de, de muchos años. Es ahora donde se están, cuando se están haciendo las, las eh, investigaciones y los estudios más, eh, más profundos. ¿no? Como existe una serie de operaciones de perforación petrolífera muy importantes en la zona. Los científicos pues claro, dicen, puede la, la liberación de estos eh, de estos gases ser activados por la perforación, es decir, en cuanto haya cada Vamos, vez más perforaciones Vamos que ha sido la, la chispa que ha hecho encenderse todo, ¿no? Nunca no mejor tiene, dicho. Claro, no lo tienen claro los, los científicos, pero sí, sí saben que hay un peligro latente en la zona que al haber más perforaciones, el metano salga eh, violentamente. Y, a, y el olor a la tiene atmósfera. que ser también muy fuerte, claro. ¿no? Y no solo eso, sino que se produzcan explosiones muy violentas, aparte de todo el metano que va a ir a parar pues eh, a la atmósfera y que van a eh, eh, incrementar el efecto invernadero en, en la zona. Y, y además de eh, el caos eh que se eh, formará en la zona en cuanto al ecosistema marino ...que eh, a la salida violenta de este, de este gas va a producir. Los científicos, mmm, eh, como saben que son unas estructuras que se están, son muy débiles... ...y se van debilitando cada vez más, mmm, calculan que no va a tardar mucho... ...en haber unas grandes explosiones eh, de forma impredecible en la, en, en la zona... ¿no? ...y que van, eh, eh, van a verse cada vez eh, más eh, empujadas a estas, a estas explosiones por la eh, explotación petrolífera que está ocurriendo en la zona. Pues estaremos pendientes. La Rosa de los Vientos se envuelve mañana a la una y media de la madrugada. Hemos eh, vuelto a los horarios de siempre. Hasta aquí la Rosa de los Vientos y hasta aquí señores de Fin de Mundo con Javier Sevillano. Gracias Javier. Hasta mañana. A vosotros hasta mañana.